Y estos trabajadores en este momento se están organizando porque hoy a la noche van a viajar a Buenos Aires a juntarse con otros trabajadores que están en una situación similar para eh, ver si pueden de alguna forma llegar a algún organismo nacional que tome decisiones importantes y puedan llegar a reincorporarlos en cada uno de sus lugares de trabajo. Hoy es un día complicado desde lo climatológico porque está feo, está lloviendo en Santa Rosa y algunos trabajadores estén, tienen que estar un poco guarecidos de esta lluvia porque no pueden estar como los vimos la semana pasada, este, mostrando sus banderas, mostrando sus reclamos y también estar en, al aire libre. Este, en este momento hay tres trabajadores aquí en este lugar, donde nosotros vamos a hablar con uno de ellos, eh, uno de los despedidos, en este caso de Agricultura Familiar. Eh, Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Hola Mauro, ¿cómo estás? Buen día para toda la audiencia. Sí, lamentablemente, viste, no nos, toca, no nos toca buen tiempo y no nos toca un buen momento, pero bueno, es así. Bueno, están organizando un viaje para Buenos Aires porque quieren ser recibidos por alguien que toma una decisión importante. Claro, en este caso... Eh... Nos vamos a congregar todos los, los, los trabajadores de, de la Nación, porque hubo despidos en todas las delegaciones, tanto en Senasa como en Agricultura Familiar. Eh, tenemos noticias de que próximamente le toca el turno al INTA. Entonces, eh, ante este desguace del sector, eh, nos vamos a convocar en Buenos Aires para, para ver si eh, podemos ser recibidos y torcerle un poco el brazo a esta decisión eh, injusta y arbitraria que nos deja a, a muchos trabajadores sin, sin nuestra fuente de, de ingresos, pero además deja a un sector sin ningún tipo de atención. ¿Y pueden llegar a ser recibidos por alguien? ¿Tienen esa, por lo menos esas ganas ustedes y también esa perspectiva en el, en el tiempo, en el corto plazo? Estamos hablando. Mira, nosotros entendemos que la única alternativa que nos queda es ir a presentarnos allá, eh, ante, la, ante los escritorios de los funcionarios, Creemos que tenemos el derecho, por lo menos, de ser recibidos, de ser escuchados, de presentar nuestros reclamos, eh, porque te vuelvo a repetir, eh, todos entendemos y estamos seguros de que esta es una medida arbitraria e injusta, que digamos, lo, los trabajadores que fuimos apartados de nuestras funciones, eh, fuimos elegidos a dedo en cada delegación, en cada provincia, eh, que hay una persecución, hay una persecución ideológica, y hay una persecución laboral. Entonces, digamos, eh, se, se torna todavía más complicada la situación. Eh, también es eh, casi triste escucharte decir que ahora le toca al INTI, como que están buscando focos para eh, echar trabajadores y también, en parte, este, menospreciar el trabajo que hace cada uno de los trabajadores. ¿Cómo la pasaron ayer, no solamente por el Día del Trabajador, sino conociendo la situación en la que están ustedes ahora? Sí, fue un día del trabajador muy emocionante para la mayoría de nosotros, te diría que para todos, uh -huh. eh, porque bueno, eh, esto emocionalmente te pega y te pega fuerte. Eh, nosotros nos consideramos trabajadores del Estado, eh, no, no, no, no trabajamos para esta administración solamente. En el caso mío, yo hace 10 años que trabajo uh -huh. en lo que hago, sé hacerlo y lo hago bien, uh -huh. eh, y lo hago para el Estado, lo hago para toda la nación, no para una administración han pasado gobiernos y yo eh, me mantuve en mis funciones, como la mayoría de los compañeros que están en la misma condición que yo. ¿Cómo tomaron que eh, hoy en día eh, eh, María Laura Trapaglia sea una trabajadora oficialmente este, nombrada por el gobierno como funcionaria justo en un momento tan particular que ustedes están perdiendo el trabajo? Y muestra un poco más la, la cara burlona de, este, de, este, de esta administración de gobierno, que no respeta ni a los trabajadores ni a los ciudadanos, que saca trabajadores, eh, digamos, bajo el engaño de, de achicar el Estado de, o de bajar los gastos, y nombra nuevos y, y, y mete gente propia, ¿no es cierto?, que dificulto que pueda llegar a, a realizar la tarea que hacemos nosotros con la experiencia que tenemos. ¿Es eh, complicado para una persona, más allá de que sos joven, salir ahora a buscar trabajo? Y es complicado, uno ve un poco el panorama general y se da cuenta que es complicado y en el caso particular de cada uno de nosotros, los despedidos, tenemos un, digamos, un, un factor emocional muy importante, eh, una carga de angustia mayúscula, eh, que algunos lo demostramos un poco más, otros lo demostramos un poco menos, pero la procesión va por dentro, la mayoría de, lo, de los compañeros... Este, Han, han mostrado signos de angustia y, digamos, dolencias físicas, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Pudieron este, congregarse todos los trabajadores de la provincia? ¿Está complicada esa situación, sobre todo los que están, están en el interior de la provincia, para llegarse hoy y viajar? Claro, el caso nuestro, Agricultura Familiar, que estamos desperdigados por toda la provincia, es más complicado porque, eh, digamos, las distancias son, son grandes, eh, digamos, la problemática además tiene que ver con las amenazas de... De, de la administración de gobierno, de descontar días, de sancionar a los que participen de las luchas eh, o, o, de, o de cualquier manifestación en contra de las medidas que toman. Entonces, bueno, hay, hay un amedrentamiento, hay una dificultad de desplazamiento, eh, es complicado, para nosotros es complicado, y bueno, es, es un, un, un obstáculo más este, en, en, entre todos los que nos tocan vivir. Bueno Gustavo, muchas gracias y vamos a estar con ustedes seguramente a la vuelta para ver qué se traen desde Buenos Aires, esperemos que sea por lo menos una reunión con alguien para que tome una decisión respecto a esto. Y vamos a ver cómo sale, vamos a ver qué signos de respeto muestran ellos hacia la clase trabajadora, porque vos me preguntabas eh, eh, por, por el caso de los otros organismos, Vialidad Nacional está en la misma, O sea, nosotros tenemos noticias de que para Vialidad Nacional vienen otros 700 despidos. Entonces, están limpiando a todos los trabajadores del Estado, eh, están desguazando el Estado, y lo están haciendo eh, sin ningún miramiento eh, y sin, ningún, eh, sin ninguna lógica. ¿eh? Esto es simplemente eh, bajar los números para, para, para nada, para meter gente de ellos. No hay otra. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos. Eh, Gustavo, repetirnos nuestro apellido porque no es para nada fácil. Mi apellido es Brongovius, Gustavo Brongovius. Bueno, ahí escuchábamos. Este, Sebastián y Juan Pablo, este, un trabajador de echado, de, en este caso de agricultura familiar, está junto con eh, Melina Cabreros y también está este, eh, Gerardo González. Orlando González, en este caso es de Senasa. También están esperando y se están organizando porque no solamente van a, van a viajar trabajadores de eh, agricultura familiar, sino también de Senasa esta noche a Buenos Aires para ver si consiguen... Este, torcer el, bra el brazo al gobierno nacional, pero también la reincorporación de los trabajadores. Sí. Ese es el punto al que están este, eh, mirando y también teniendo foco importante en este caso los delegados gremiales y también los trabajadores. La reincorporación de esos trabajadores es eh, el punto a no negociar. Después todo lo demás se puede charlar. Eh, Mauro, ¿están por ahí todavía los trabajadores despedidos? Eh, están algunos aquí, no, sí, se, no se todos. Le, ¿Se le podrá preguntar eh, qué piensan de, de la situación de Trapaglia que fue de alguna manera premiada por el Gobierno Nacional y, y oficializada en su cargo, situación en la que no estaba? Eh, sí, sí, este, lo contestó hace unos minutos eh, Gustavo, uh -huh. el trabajador, este, están preocupados por esa situación y también este, es casi una burla que en este caso el gobierno nacional este, contrate o ponga en funciones oficialmente eh, a, en este caso a la titular de Agricultura Familiar, cuando en este momento hay cuatro trabajadores que ya no van a ser parte de este organismo. Y te digo, este, Sebastián, que es una situación bastante particular porque nos comentaban, off the record, los trabajadores, nosotros lo podemos contar, ellos no, que Trapaglia, la actual este, titular de Agricultura Familiar, hoy llegó este, normalmente, hasta los saludó algunos con un beso, les preguntó cómo andaban y está a pocos metros nuestro, este, haciendo sus funciones, en este caso, de titular de Agricultura Familiar. Por eso es la preocupación y también un poco la bronca de los trabajadores de este, de este sector. Y pegado a este edificio, está Senasa que también tiene trabajadores despedidos. Así que una situación muy, pero muy particular. Sí, y lo que es avisora, ¿no? Porque lo, lo señalaba recién también, eh, posiblemente se vengan despidos en otros sectores, como el INTI y, y demás, y la verdad que, o Vialidad Nacional, y la verdad que bastante preocupante. El INTA y Vialidad Nacional. Bien. Exactamente. Bueno, además, eh, Mauro, nos enteramos hoy mismo, buenos días, aparte, ¿no? Buen Pero, día, Juan Pablo. Eh, nos